Ha ocurrido en el Consejo Deliberante, en una de las comisiones del Consejo Deliberante. Estamos hablando en la Comisión de Derechos Humanos que preside el concejal de Patria Grande y del FREJUPA, Mariano a l f a j e m e quien presentó un proyecto de resolución para rechazar la eliminación del programa Volver al Trabajo, este programa que. Le cambió el nombre el gobierno nacional y lo que quiere es reconvertirlo a unas capacitaciones y a unos voucher s a los trabajadores y trabajadoras de los movimientos sociales que están cobrando 78 mil pesos de sueldo congelado desde la asunción del gobierno de Javier m i l e i Y lo que están haciendo desde el Consejo es presentando un proyecto de resolución, a ver qué dicen las demás, los demás bloques. Y si están de acuerdo o no en apoyar esto que está impulsando, en este caso, un este, concejal del oficialismo dentro del Consejo Deliberante. Y para eso llevaron a movimientos sociales a charlar, a contar un poco la situación y, sobre todo, a darles un panorama de lo que en algún momento se hablaba de la vagancia que hay dentro de los movimientos sociales y de los. Este, De, los, de las personas que cobran sin trabajar. Bueno, todo eso se echó por tierra ayer porque desde la CSC presentaron un informe impresionante que hicieron. Con diferentes, este,、eh, refer justamente diferentes referentes de los distintos lugares que tiene la CCC para contar la cantidad de planes y, de, sobre todo, de trabajadores que cobran estos 78 mil pesos y todo lo que están haciendo dentro de esas organizaciones, que no solamente queda dentro de las organizaciones, sino también que son parte de la sociedad, porque, por ejemplo, la CCC lo que hace cada vez que puede y, sobre todo, hay un convenio con el municipio. you <laughs> Es limpiar algunos sectores de la ciudad de Santa Rosa y también hacen trabajos de albañilería, de pintura, de arreglos en general para cualquier persona que los quiera contratar. O sea, hay una contraprestación por ese trabajo, que, por, eso, por ese monto que están cobrando de 78 mil pesos. Estuvo Walter Brandimarte, pero también estuvo、eh, Magalí Romero, o la Maga Romero, como la conocemos habitualmente, y después que salieron de la. De la De la comisión, que estuvieron hablando más de una hora, hablamos con ellos y escuchen lo que dice Maga Romero, porque se pregunta y se preguntó ante los concejales、eh, si es la única que ve tantas personas pidiendo en los semáforos. No solamente pidiendo los semáforos, sino también revolviendo la basura para poder comer. Esto pasa acá, no tenemos que ir a Capital Federal para ver esa, esa realidad. Así que también desde los movimientos sociales están advirtiendo que además de ser un problema y un disparate eliminar el, el volver al trabajo, hay situaciones muy emergentes que suceden aquí en la, en la ciudad y que las tendríamos que estar viendo. Entiendo que esta es una medida, como dije recién y que pedí que quede grabado, delirante. En la ciudad de Santa Rosa, más allá de que tenemos un gobierno provincial、eh, y un gobierno local que、eh, tiene política pública a favor de los trabajadores y las trabajadoras,、eh, nunca vi esta situación que está pasando en la ciudad de Santa Rosa. Alguien más, además de yo, está viendo que los semáforos están llenos de gente pidiendo. Pidiendo o vendiendo cosas.、Eh, la cantidad de, de trapitos, o sea, se doblegó, triplicó la cantidad de trapitos que hay en todas, la, en todas las cuadras.、Eh, gente pidiendo fuera de los supermercados o cantando. Digo, yo nunca había visto eso en Santa Rosa. Está bien que yo tengo 38 años, o sea, puede ser que me esté faltando una parte de la historia, porque la realidad es que,、eh, bueno, que entiendo que los 90 también sé que fueron muy duros. Eh, ahora, yo lo que estoy diciendo es que esta situación que estoy viviendo ahora y que veo como mis compañeras, compañeras y la gente que estoy representando vive, es un delirio que saquen una política nacional que da un mínimo. Un mínimo como para poder, esto que decía recién, de ese, ese programa te permite o poder comprar las zapatillas para tus hijos cuando van a la escuela. Por lo general lo perciben mujeres, más allá de que hay muchísima gente de la población que dicen, no, pero lo reciben vagos, agarraban el programa、eh, y no hacían nada. Nosotros, cuando estábamos tratando de administrar esos programas sociales como referentes de organizaciones sociales, hemos intentado hacer todo. Todo para que eso efectivamente funcione, y lo mismo, muchísimas compañeras y compañeros lo necesitaban, y era gente que sí efectivamente estaba dando una mínima contraprestación para adquirirlo. Ahora, en este mundo ya sabemos que hay gente mala y gente buena, o sea, no nos podemos tildar por el. Por aquel que no hacía nada y que recibía el programa, no podemos mandar al todo e resto, a l muere a todo el resto de la población. Ese programa permite, por ejemplo, que algunas compañeras, que además están en situaciones de precariedad absoluta, o sea, por ejemplo, hoy los alquileres son inaccesibles. Y encima de que son inaccesibles, una persona que ni ahí tiene recibo de sueldo, ni puede acceder a un, a un、eh, alquiler más o menos、eh, digno con contrato, ni, ni siquiera, más allá de que los contratos hoy también son abusivos, pero ni siquiera puede acceder a eso. Entonces, you <laughs> A, van a viviendas que son recontraabusivas, que les cobran lo que quieren, cuando quieren, como quieren, los echan cuando quieren. Ahí hay una jefa a hogar, hay una mujer que está sosteniendo a sus hijos, tratando de sostener el alquiler, pagando los impuestos que cada vez, los servicios básicos, luz, gas, que cada vez suben más, que hoy se viene un invierno crudísimo, se viene este invierno. Y, y es, eso les permitía, por lo menos, acceder a una garrafa para poder sostener a sus pibes calientes. O, o la harina para las tortas fritas para poder seguir sosteniendo de alguna manera la semana de. De alimentación de esos pibes. Entonces, digo, yo, yo lo pido con una mano en el corazón. Aquel que no es militante, aquel. que se fije, que se fije qué es lo que está pasando. Que mire, porque es palpable, está recontrapalpable la situación. Está recontrapalpable, o sea, tenés que salir a la calle y mirar un poco. Eso es lo que le pidió, en este caso, Magalí Romero, la maga Romero, a los concejales、eh, ayer en, la, en, esta, en esta comisión. Que los escucharon, pero no emitieron ninguna opinión. Estamos hablando de los concejales de la oposición.、Eh, ni para bien ni para mal, no, no les interesó este, preguntar nada, o por lo menos no, no parecían interesados en consultar nada, ni en opinar absolutamente nada después de escuchar casi una hora a estos referentes de los movimientos sociales. Otro de los que habló ahí en la comisión fue Oscar Gandhi, que es parte de la CTA de los trabajadores. Y entre otras cosas,、eh, dijo que、eh, ningún trabajador tiene ganas de tener un plan. Lo que pretenden es tener un trabajo digno, tener un trabajo en blanco y, sobre todo, que tengan los derechos de esos, de esos trabajos que se necesitan. Y también este, se refirió puntualmente a los、eh, ex. Planes、eh, trabajar que estaban en la municipalidad de Santa Rosa cuando en el 2007 dos de cada cuatro trabajadores del municipio eran planes que después pasaron a planta permanente y también echa por tierra esta idea de que los planes no trabajan. e a c m e n t e nosotros a nivel nacional, la, hace unos 20 días estuvimos con Magan Florencio Varela. Dentro del contexto del Frente Barrial de c t a a nivel nacional, y una de las cosas que, que te dicen los compañeros: que había compañeros de 18 provincias del país,、eh, representantes y, as, aparte,、eh, beneficiarios del, del plan Volver al Trabajo. Y, y lo que te piden es el trabajo digno, ellos quieren trabajo digno.、Eh, Que el gobierno nacional hoy salga a decir que, que va a salir a capacitarlos porque la gente es incapaz de trabajar, la verdad que es incapaz de conseguir un trabajo en este momento digno, con dignidad, porque no lo hay.、Eh, este gobierno estamos、eh, transitando una etapa de la mayor degradación social que ha existido en la, en la historia, porque yo tengo 60 años, 61, y nunca. He pasado gobierno de derecha, pero como este, ninguno. Con el delirio que tiene sobre las políticas públicas y de avance y ataque hacia los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país, es, es tremendo. Con respecto a lo que. Bueno, yo hice, traje más o menos a, a la memoria, si se quiere, lo más cercano que pasó y que fue dentro de esta municipalidad: los planes sociales entre nosotros. Con esto de que el imaginario social dice que son vagos los planes y todo esto,、eh, nosotros hicimos ese relevamiento. Como la primera lucha que largamos fue etiquetarlo, si s se quiere, a los planes sociales de la municipalidad, porque cuando entramos a averiguar, la mayor cantidad de empleados que, que tenía la municipalidad en el 2006-2007 y que venía desde 12 años atrás、eh, eran planes sociales. La, los, el, todas las mejoras que se hicieron en la laguna, lo, Cuadras de asfalto que se hicieron en Santa Rosa, en el gobierno de Jorge, se hicieron con los ATN y con los planes sociales. Es cierto, como en todos lados, hay, como decía Walter, hay profesionales, hay en, en, en, la, en, en lo privado y en lo público, hay gente que, mañosa, si se quiere, que, que le gusta faltar, que no quiere laborar. Pero en, en su mayoría, la, la gente que tenía un plan lo cumplía y venía a trabajar continuamente. Y, pero y quería mejorar y, y se, se mejoraba cada día más en su la, trabajo para que ese trabajo un día fuese reconocido y sea digno.、Oh, que、no、por, suerte, por suerte, en el 2007 pasó ahí. Bueno, ahí escuchaban a Oscar Gandhi,、eh, representante de la CTA de los Trabajadores, un poco contando,、eh, haciendo un pequeño re re revisionismo histórico dentro del municipio cuando estaban los planes entre nosotros y dos de cada cuatro trabajadores del municipio en la época de Jorge. Eran planes que después pasaron a planta permanente.、Eh, hay un informe muy detallado de la c c c recién un poco lo contábamos, y que el propio Walter Brandimarte ayer、eh, lo expuso ahí ante la Comisión de Derechos Humanos, con el silencio atroz de la oposición, y dijo, entre otras cosas, que en La Pampa hay 2.439 planes volver al trabajo. Eh, antes este, potenciar trabajo y el 75% de esos 2.439 planes están en Santa Rosa, o sea, casi la totalidad. Hoy, ¿cuánto tendrían que estar cobrando con la actualización de, de ese monto, de ese sueldo? 175 mil pesos. Están cobrando 78 mil pesos. Y de esos 2.439,、eh, volver al trabajo, el 70%. Eh, son mujeres, mujeres jefas de hogar, mujeres que、eh, tienen a cargo hijos y que cobran eso, que cobran esos 80 mil pesos, que hoy lo utilizan、eh, básicamente para comer, para comprar lo mínimo indispensable. Tendrían que cobrar 175 mil, que no es mucho, pero es una diferencia abismal respecto a lo que están cobrando hoy en día. Bueno, ese programa nacional es el que quieren eliminar porque dicen que hay muchos. Eh, vagos o vagas que no quieren trabajar, dice el gobierno nacional. Pero cuando rascas un poquito y te metes un poquito en la historia de cada, de cada or organización social y política,、eh, te das cuenta que no, que hay un montón de personas que están trabajando y que. Lo mínimo que cobran esos 78 mil pesos ya lo hacen ya solamente yendo、eh, al lugar a trabajar, a armar una olla popular o hacer un trabajo como, por ejemplo, la gente de la CCC. Así que una, una buena muestra de la realidad de los, de los volver al trabajo aquí en Santa Rosa con el silencio atroz. De la oposición que no se interesó en lo más mínimo en preguntarle absolutamente nada a los referentes de, los,、eh, de las organizaciones sociales. Las 9 y 23 minutos.